Fútbol Club Barcelona, Huesca. m a r q u Messi, la tiene el argentino de espaldas, la deja de cara para i l a s le pega i l a s no, driva i l a s ahora sí que le pega, ¡qué golazo! Desde las 9 menos 10 de la noche, te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser, número 1 en deporte. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángeles Barcelona. Puede que no estemos para que nos cuenten muchas más historias estos días, y no sé si podemos dar más de sí, pero es lunes, son las 11 y 8 minutos de la mañana, las 18 en Canarias, y toca mirar con las gafas del presente las curiosidades del pasado, y lo hacemos como siempre con la ayuda del historiador Javier Traité. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Después del descanso de la semana pasada, merecido descanso por tu parte, entiendo que vendrás cargado de energías, ¿no? ¿Qué nos traes? Pues mira, Ángel, hoy te traigo un material muy bueno, ¿eh? unos documentos súper especiales con los que Vamos a cerrar un poquito esta serie ¿no? que hemos hecho sobre infancia y, pediatría, y、mm -hmm. pediatría en eras perindustriales. Hoy no vamos a hablar de cómo se cuidaban los bebés, sino de cómo nacían a finales del siglo XV, cómo era el parto exactamente, cómo transcurría con todo lujo de detalles. Y no te imaginarás, Ángels, de dónde hemos sacado esta información. Pues supongo que de algún testimonio o diario de alguna comadrona, ¿no? Bueno, pues un testimonio sí, pero no de una comadrona, sino de un notario. o y qué pinta un notario en mitad de un parto? <ríe> bueno, pues mira, Ángels,、eh, la verdad es que en la España del siglo XV había ya una gran tradición notarial.、Es algo Que, por ejemplo, destaca mucho, ¿no? Lo vemos en la conquista de América: se registra todo, de todo queda constancia, hay actas, registros. Es una cultura con una vertiente jurídica muy fuerte. Y esto a los historiadores pues nos viene de perilla, ¿no? Porque、mm. a menudo en las actas notariales, pues eso, encontramos instantáneas de la vida cotidiana que no podríamos conseguir de otra forma. En este caso, lo que tenemos son las llamadas cartas públicas de parto, en las que el notario, pues bueno, certificaba que todo había transcurrido de la forma correcta. ¿Y esto se hacía n todos los partos? Sí. <risa> Eh, no, no, te ahogues, es que no. no te ahogues. Perdona,、eh, vengo, vengo un poco acelerado hoy.、Eh, no, no, no, la verdad es que no s hacían todos los partos, son casos muy específicos.、Eh, estas cartas de parto que te traigo están en el archivo histórico de protocolos notariales de Zaragoza y las encargaron dos mujeres embarazadas de clase señorial que habían enviudado durante el embarazo. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que en los contratos matrimoniales del siglo XV la viudedad、pues, era distinta dependiendo de si t e n í a o no descendencia. Si el matrimonio no tenía hijos, entonces la mayoría del patrimonio del marido volvía a la familia del marido、uh -huh. eh, Con lo cual la viuda quedaba bastante más desprotegida.、Claro. Mientras que en caso de tener descendencia, era la viuda quien lo administraba en s u f r u t o ¿no? Velando así por el patrimonio del, del hijo o la hija. Claro, entiendo entonces que al quedar viudas, necesitaban certificar que aquel era hijo legítimo, que no había ningún engaño. Exactamente, exactamente. Estaban velando tanto por sus propios intereses como por los del niño, ¿no? Para ponerse a salvo de enemigos, reclamaciones maliciosas o cualquier otro pleito.、Eh, y bueno, y así fue, pues como distintos notarios de Zaragoza, pues tuvieron que asistir a dos partos. Uno en 1487, el de la magnífica Juana. De Torrellas, que tuvo a su hija Juana,、eh, también del mismo nombre, tumbada en el lecho y sin、mm -hmm. mayor problema, sin mayores complicaciones. Y otro en 1490, que es el de la magnífica Isabel de la Caballería. que Este fue más complicado y es en el que nos vamos a centrar.、Eh, lo primero que llama la atención de todo es el registro. O sea, en el momento del parto. El notario rebusca por toda la habitación que no haya niños escondidos. Es alucinante cuando lo lees. El tío busca debajo de la cama, de, entre las sábanas, debajo de los muebles. E incluso tiene que palpar y levantarle las faldas a las comadronas y a la parturienta en busca de bebés escondidos que no los tuvieran ahí entre las piernas, pero, como que no iban con una pistola. Pero vaya momento, ¿no? Para ponerse a cachear. Hombre, la verdad es que yo creo que tenía que ser una escena aquello, ¿no?、Claro. Con los nervios que tienes en ese momento. Y en un periodo, además, en el que sabías que tenías muchos números de que la cosa fuera fatal.、Eh, que además parecía ser el caso de la magnífica Isabel. Como te comentaba, porque el notario registra que la parturienta iba paseando con grandes dolores, con dos mujeres sujetándola por las axilas y, bueno, pues caminando con mucha dificultad por la habitación. En medio de este panorama y tras el cacheo, las madrinas tuvieron que ponerse de rodillas para tocar la cruz y los evangelios y jurar que iban a administrar el parto sin fraude ni engaño. O sea, todo el ritual. Y aquí es donde nos detenemos,、eh, porque aparece un personaje central que es Catalina de Cutandas, más conocida como la madrina, Salidas, que,、eh, la madrina Salinas, que era la comadrona experta más reputada de、uh -huh. Zaragoza. Es la misma que había atendido al parto de Juana de Torrellas, antes explicado, y que aparece en otras cartas de parto y otros documentos notariales.、Yo、supongo que debía ser en esos momentos y en esos tiempos estar en, en, buenas, manos, en buenas manos de una comadrona, debía ser fundamental. Exactamente, ¿no?、Eh, si hoy en día ya lo ves, pues imagina, imagina entonces.、Eh, y aquí se ve, aquí se ve además porque Isabel de la Caballería lo estaba pasando muy mal, fue un parto muy complicado. Ella se dispuso a parir tumbada, pero no podía. Y finalmente, pues la madrina Salinas la mandó recostar inclinada sobre el procurador, un tal Martín de Palomar, que la sujeta. Eh, con sus brazos y las piernas, y atención, te dice aquí el notario, con el gesto forco y enceño. O sea, es que te está describiendo. Hasta la eso, cara que ponía. Hasta la cara, me encanta, porque es que es una foto entera、claro. de, de todo el momento.、Eh, el parto, pues parece que duró muchas horas, porque al principio el notario registra que había algunas velas bendecidas,、eh, pero luego ya cuando sigue avanzando dice había muchas velas bendecidas por todas las partes, <risa> están aquí los pobres poniendo velas. A la madre le pusieron reliquias encima de la barriga, incluso, para ayudar a que el、uh -huh. parto pudiera、eh, ir funcionando.、Eh, pero bueno, claro, está f u n c i o n a d o Fue la pericia de la madrina Salinas sentada en un banquete entre las piernas de, de Isabel con un bacín de latón limpio debajo para recoger sangre y agua, todo lo que saliera, la que logró finalmente hacer los movimientos y que la criatura pudiera nacer sin daño para ella ni para la madre. Y lo registra así el notario, dice: Y parió de su cuerpo una criatura toda mochada, los ojos cerrados. Y luego remarca algo también muy curioso: cuando la madrina coge a la criatura, dice, ocularmente viéndola yo, notario y testimonios, vimos colgaba la vid del lecho,、eh, la vid. Del hecho que dentro del cuerpo de la dita Isabel de Caballería estaba afixa en el melico de la dita criatura. Esto, Ángel, lo del melico, ya sabes lo que es. Claro, no, es el melico, el l m a i el, el, el, el ombligo. Es ¿no? está, ¿Está certificando el notario que la criatura estaba unida a la madre por el cordón umbilical? Exactamente, tiene que registrar el detalle de que se vea que el bebé estaba unido por el cordón umbilical, ¿no? Para asegurarnos, claro. Este documento es una auténtica invasión a la intimidad.、Eh, para Isabel fue una protección legal, pero claro, para nosotros es una instantánea perfecta de cómo podía ser la vida. Entonces, estos documentos los Encontró la, la medievalista de la Universidad de Zaragoza, María del Carmen García Herrero, y están disponibles y en abierto en su maravilloso libro del Nacer y el Vivir. Se llama así: Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media.、Eh, que, como siempre, os paso ahora e n enlace por Twitter para que lo paséis, porque os recomiendo que lo leáis. ¿eh? Es maravilloso, está lleno de ejemplos como este, e es solo s un ejemplo、sí. de lo que encontramos ahí, de todo lo que podemos extraer de los archivos. Y bueno, nos da, pues eso, una lección no solo de historia cotidiana, sino de lo que es la vida m i s m a Vamos todavía a h e r ese parto: el notario cacheando. Buscando bebés escondidos, ¿cómo debía ser ese caso? Comprobando,、parto? la、wow. pobre mujer p a s á n d o lo fatal, pensando、claro. yo me muero aquí, es decir, una situación.、Claro. Eh, el, pro angustiosa. el procurador, el notario, todo el mundo ahí delante.、Bueno. Aguantando, a la mujer que debía sentirse además indefensa, ¿no? El hecho de、claro. decir me he quedado yo aquí viuda justo con el bombo, madre. Claro, Dios. y todos estos señores por aquí pululando. Menos mal que estaba la madrina Salinas, que ya te digo, era comadrona experta,、eh, la mejor pagada de todo Zaragoza,、eh, que pudo llevar el tema bueno, La gran madrina Salinas.、Eh, <risa> Javier, muchísimas gracias. Como siempre. <risa> Siempre hasta un hasta beso. La que viene. Adiós. Hazme el favor, hija, lee é el mensaje. Dice que la presbicia se puede operar. Que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. ¿En serio? No, es mamá. Que te has dejado las gafas en casa. Pide cita en el 900-180-100 o en c l i n i c a b a v i e r a c o m y deja de depender de las gafas de cerca. Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?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 Sastri, hola otra vez. Hola otra vez, á n g e l Quizás. He tenido que volver porque tengo que confesaros una cosa. Los de línea directa cada día me sorprenden más. Y mira que llevo tiempo hablando de todas sus ventajas. Pero es que lo último es lo más. Porque si te cambias a línea directa, pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Y ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700. 7 0 0 Facilísimo. 917-700-700. O consulta condiciones en l i n e a directa.com. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barcelona. 11 y 20 minutos de la mañana, 10 y 20 en Canarias. El tema de hoy me gusta, aunque creo que este mito no lo desmontas. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Es complicado, pero mitos de más prestigio han caído. La, la pregunta es clara. Todos tenemos una pedrada, aunque a algunos le cueste reconocerla. Entendamos por pedrada excentricidad. Pequeña locura, gusto fuera de lo común, una extraña manía, una rareza.、Uh -huh. 900, 100, 800. Por cierto, a h o r a s muy de madrugada en el Buenas a primera y luego a las 6 de la mañana he escuchado que reconoces tener una pedrada. Claro, claro, es que ¿quién no, tiene la, ¿quién no tiene una pedrada? Cada uno tenemos la nuestra y hay que reconocerlo. Otra cosa es que se confiesen y luego no todos tenemos las mismas pedradas. Unos tienen más que otros, algunos tienen más de una y más de dos. Lo negaré como Judas. No sé de quién o de quiénes hablas. La, la voz, solo viendo el manejo de las manos. A mí me encanta <risa> ver una vaca rumiar. Pero, pero o sea, a s、pues、ahí? Es ahí yo estoy contigo. Es, es muy relajante ver rumiar. Porque es como reflexionar. Muchas noches que no puedo dormir,、mm. me pongo sonido de olas en el móvil, que hay listas de olas. Ay, yo y soy y o b a l Es yo maravilloso. Yo hago lo mismo. Maravilloso. ¿Qué cosas pues, tenéis? ¿Y es alguien、esto? más tiene no, alguna cosa? Pero no ¿tú te、pedagana? pones una chimenea, perdóname. <risa> tú estás loca, tú estás, tú e s La loca del twist no seré yo. Que va, no, no, pero claro, vas por ahí dejando caer que tu equipo tiene una pedrada y uno va buscando momentos del programa, lo haitora l b i z u a y claro, todos tenemos lo nuestro. ¿Estás en contra de los guisantes? Porque ¿Eh? No, no echado como valencianos. No como valencianos, pero es que, perdón. Al al han echado de los paella, paella. Al concepto paella no le cabe todo, Serge. <risa> los, <luego, risa>、ah, ah, los, no, no, los guisantes,、ah, no, guisantes no, por que no, los guisantes no, puesto que nos molestan. Eso es racismo y xenofobia. Que son、Totalmente, muy graves. Los guisantes, discurso del odio. Pero no vengo aquí a defender el odio al guisante como valenciano, sino como. No, claro, muy bien, Brian. ¿A dónde quieres llegar con esto? Bueno, desde la humildad, d ¿eh? eh, Sergio Castro defendía que le gustaba ver los gestos de los escritores,、sí. que le gustan, va a llover olas,、sí. a un servidor le relaja ver una vaca r u m e a r Anda, pues yo cuando llego a casa saludo, aunque no haya nadie, pues hola, hola casa. Sara Víctor es <risa> que vive sola, saluda cuando llega a casa. ¿Hay alguien que esté bien en este equipo? o yo... o l e Usle! Acabo de sentir un flechazo ahora por Ana. <risa> ¿Sí? Porque,、eh, como decía yo, todos tenemos nuestras t r a s a s Yo no sé silbar apenas, o sea, no tengo potencia para silbar, pero me p o n e muchísimo las chicas. Que si、sí, vamos、oh, a、yeah, muerte.、Bueno, bueno, bueno. bueno. Es c u a n Donate le ponen los silbos femeninos, pero no olvidemos de dónde veníamos. Luego,、ah, pues, los guisantes, o n o ¿verdad? No, los, guisantes los guisantes no, porque por es que que no, los guisantes no. Eso raci s es es racismo y xenofobia. Eso e muy grave. ¿Qué, Totalmente. Bueno, ¿qué tiene de mal este es momento es radiofónico? Es el mejor ejemplo de que no reconocemos nunca las pedradas propias. Hablas de racismo y xenofobia porque valencianos, como s a s t r e no admiten el guisante en sus paellas. Es que ya me imagino a Nico Castellano haciendo una crónica desde la huerta valenciana. Más de un millón de guisantes lágrimas son expulsados cada año de las paellas valencianas. Son actos de racismo, nunca v i Frente a otra apertura como la bajoqueta y el carrofó. Definitivamente estáis fatal, pero por partes, ¿eh? yo lo he reconocido, todos tenemos una pedrada. Es un mito y el que lo quiera desmontar que llame al 900-100-800. ¿Tenemos todos una pedrada? Tienes razón y la pedrada es muy humana, pero también muy española. Nuestra gran obra universal parte de una pedrada. ¡Señor! ¡No son gigantes! Y lo que parecen brazos son las a s p a s señor! ¡Calla, Sancho! Don Quijote, que representa el imaginario de nuestras pedradas. Y desde entonces ha habido pedradas para todo, y como bien decías, para unos más que otros. Escribí la palabra revolución con cuatro faltas de ortografía. Porque empecé con la revolución, puse dos R, s n o solamente. La B no era la que tenía que ser. Después, en medio, sentí que me tenía que parar un poco, n o que tenía que entonces puse mache. n fin, y acabé con una T. Entonces, mi padre se metió en la c a m a y dijo: Este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojo. ¡Yamu!、Sí, dicen que Dalí era Quijote solo cuando quería y le venía bien, ¿eh? Por ¿Son, eso. Son pedradas creativas, pero no todas son así. Me han castigado. He sido un niño malo. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho. Que yo he dicho que el bicho no existía. En resumen, habemos dicho: s o bicho. u a pedrada que se puede tener o se puede llevar como objeto inanimado y reivindicativo. Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto no es un ladrillo, está a s e s i n a con los ladrillos. Esto es un adoquín de la calle. Camino en piedras que me c o n La pedrada, la veo、serie. y escucho que tiene varias derivadas. Pero todas, todos la tenemos. Todos tenemos una pedrada o no. Es el mito a desmontar por los oyentes. Todos tenemos una pedrada, 900, 100, 800. Pero ojo, que las pedradas tienen su lado positivo. Siempre se ha dicho que los más excéntricos son los más geniales, nos gusten o no. Que se presentaba a las conferencias con escafandra, Oscar Wilde, que sacaba a pasear a una langosta, Einstein, que solo rellenaba su pipa con tabaco de colillas que encontraba tiradas en、mm -hmm. el suelo. Hay pedradas históricas y, y también de ir por casa. Y otras formas de definirla son llantazo, cable desconectado, suelto. Y los dos、eh, que más me gustan, una popular y otra filosófica de estas definiciones, la popular la dijo un torero del siglo XIX, Rafael Guerra Guerrita, que decía: K1 es K1 y tiene sus K1s. <ríe> <ríe> y la versión filosófica es de o r t e g a e g a s c í a que decía yo soy yo y mis circunstancias. Ahí lo dejo. Y ahí me lo dejas, sin expertos, que ya sabes que yo de ti no me fío. Bueno, no, no, sí, experto. En este caso, expertas y de mucho nivel. La primera es la escritora Rosa Montero. No hace mucho publicó un artículo en el país titulado Todos somos raros, aunque unos más que otros. Rosa Montero, muy buenos días. <risa> buenos días, me encanta escucharos porque es uno de mis temas, pero lo digo completamente en serio. ¿eh? Y... He escrito no solo ese, ese artículo, sino yo creo que como tres o cuatro más. Y en el libro que estoy preparando hay un Capítulo de rarezas, o sea que claro, no, o sea, ahí lo dejo. ¿Tú piensas que cada uno de nosotros, tenemos, nosotros lo llamamos pedrada? Porque es verdad que es una expresión que yo utilizo mucho en este equipo, pero que podría、wow. ser、eh, que la chifladura, que las rarezas forman parte de la condición humana. Eh, absolutamente, vamos,、eh, tan es así que lo que yo creo que lo que es raro es ser normal. Es decir, la normalidad no existe. <ríe> lo que existe es la rareza. Y, y la, la ciencia me da la razón, ¿no? Hace poco hicieron un, un trabajo gordísimo en la Universidad de Yale, si no、sí. recuerdo mal, que como sabéis es una de las mejores del mundo,、sí. diciendo esto que estoy diciendo, que la normalidad efectivamente no existe. Porque es, esto es una perogrullada, pero claro, nadie lo piensa, porque la normalidad no es más que. Un punto medio de todo, es decir, de, de la media de todas las habitantes en todo. O sea, que con ese, con ese punto medio estadístico lo que hacen es crear una especie de, de ser、huh. robótico que nadie puede cumplir en todas las circunstancias. O sea, que absolutamente todos tenemos alguna rareza y muy raras además. ¿eh? ¿Y, y, tú, o sea, ¿y, tú crees, y tú crees también, Rosa, que las rarezas nos ayudan a avanzar. Absolutamente, también está estudiado, lo digo completamente en serio, ¿no? La diversidad, el hecho de ser diversos y, y todas esas、eh, maneras distintas de acercarse a la realidad es, una, es un tesoro genético, es una, eh, eh, nos da posibilidades evolutivas, porque da capacidad para, para, para moverse hacia diversos sitios, que es lo que necesita efectivamente la, la prueba y error y, y tener una, una gama más amplia、sí. eh, de, de movimientos y de adaptabilidad. ¿no? O sea que, sin duda, está contado también por científicos, esas rarezas. Son parte de nuestra defensa、eh, evolutiva.、Ajá. Y en el artículo que, que yo decía, ese artículo en el país titulado Todos somos raros, aunque unos más que otros,、eh, sí. dices que también、eh, la rareza llega hasta a buscar a una pareja con la que compartir rarezas. ¿No puede ser no, contraproducente que... compartir pedrada? No, no, no, que va, al contrario. Lo que, lo que... Es un poco dicho al contrario. Lo que yo he dicho en ese artículo y en alguna novela, incluso, que en realidad. Esa rareza que es como, como el, el diseño último de lo que somos, ¿no? ese, ese rinconcito、sí. de intimidad más absoluta y además una manera de, de estar frente al mundo que nos define. n o Pues que, que, que, que el amor, si quieres un amor perdurable, pues l l e g u é a la conclusión de que el, el verdadero amor es encontrar a alguien con quien co compartir esa rareza, es decir, con quien esa rareza. Pues no chirríe, sino que se adapte como, como una piececita ¿no? de rompecabezas con otra rabeza compatible. Rosa, o ¿Con o otras? Rosa, porque Tenemos todos varias. ¿Cuál es la pedrada de, de Rosa Montero? ¿Sigue siendo la loca de la casa? No, la loca de la casa es un libro y además trata de la imaginación, no de r a b e z a s pero tengo bastantes. Hablo sola, hablo sola de verdad, me increpo, o b u e n estoy feliz además desde que. Eh, desde que hay、eh, móviles y la gente va con, con el pitanillo por la calle, porque ahora hablo solo por la calle y se creen que tengo móvil. <risa> ¿Pero hablas y, y te contestas, Rosa? No, no me contesto,、ah. solamente me, a veces me increpo y me e n r a b i e t o conmigo misma cuando, cuando me parece que he hecho algo mal y tal. Sí, sí, sí. Y tengo otras, ¿eh? pero bueno, con esta os basta por hoy. Vale, ya te llamaremos otro día para continuar indagando sobre tus pedradas. Rosa Montero,、vale. muchísimas gracias. De nada, Guy. Un, be un beso bien grande. Un beso. n n h i s o Rosa Montero, que no desmonta el mito, todos tenemos una pedrada. Ella ha reconocido una de las que tiene, dice que tiene más, pero nos las va a ir dosificando. Pero me hablabas de dos expertas. Exacto, y es que ha hablado ella de científica, hablábamos de pedradas. Tenemos que ir directamente al cerebro y nos escucha ya Raquel Marín, neurocientífica y autora de Pon en forma a tu cerebro y dale vida a tu cerebro. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, á n g e l y ¿Qué, Pepe. ¿Qué tal, Raquel? A ver, todos tenemos una pedrada o una excentricidad, aunque no lo reconozcamos, ¿eh? Efectivamente, bueno, veas,、eh, en realidad lo que pasa es que todos tenemos ese tipo de, de, bueno, de locurillas. Lo que pasa es que、eh, no todo el mundo tiene el mismo número de locurillas. Es decir, eh, eh, cuanto más、eh, tendencia a tener pedradas,、eh, se considera una persona con mayor capacidad de creatividad. Y con mayor capacidad también de, de bueno, de darse e d el derecho a ser inconformista.、Mm -hmm. Es decir, sería una forma de no reprimir su naturaleza interna. Y fíjate que de esa manera, Angel, parece que esas personas pueden ser hasta más longevas, porque tienen menos tendencia a sufrir el estrés de estar constantemente reteniendo tus, pequeñas, tus pequeños peligros. Es, decir, es decir, podemos、así? deducir que a cuanta más locurillas, como tú dices, tenemos cada uno de nosotros, más creativos somos. Efectivamente. Y también parece que puede ser incluso más longevo y puede ser incluso mucho mejor para tener un cerebro saludable.、Uh -huh. Es decir, darse el derecho de exteriorizar o de alguna manera o aceptar esas, esas, bueno, esas peculiaridades,、eh, bueno, pues parece que nos da una mayor capacidad de tener un cerebro más apto. Para lo cognitivo y lo creativo. ¿eh? Y bueno, hay un, miles de ejemplos entre en, genios. ¿no? El problema es, como comentaba、eh, Rosa Montero, que claro, los estudios científicos se hacen en base a una a una normalidad que no existe,、Ajá. porque los propios científicos somos los primeros que somos da, muy raritos. Dame, dame, dame un momento, Raquel, porque mira, hablando de pedradas, me voy a ir a hablar de política, pero no, no voy a hacer ninguna conexión, ¿eh? porque estábamos muy pendientes de la reunión de la ejecutiva de Ciudadanos, por si iba a haber movimientos, por si iba a haber cambios, y Oscar García. Buenos días. Hola Ángel, buenas tardes. De días momento de hay dimisiones. Sí, Carlos Cuadrado y José María Espejo han decidido dar un paso a un lado y van a dejar de ser vicesecretarios generales de Ciudadanos. Eso sí, ambos dirigentes, según fuentes de Ciudadanos, van a permanecer en el comité permanente del partido, que es ese núcleo duro formado de momento por、uh -huh. seis personas más la presidenta, para seguir trabajando, dicen fuentes del partido, en el proyecto de Ciudadanos junto a Inés Arrimadas. Así q u e Momento es un paso importante porque muchos críticos pedían las cabezas de Cuadrado y de Espejo por ser los artífices de la estrategia del partido, no solo en Cataluña, también con el asunto de la moción de Murcia y las repercusiones que ha tenido en la comunidad de Madrid. La decisión se ha tomado esta mañana, hace unos minutos, hemos podido confirmarla hace escasos segundos. Esa es la noticia, Ángels.、Mm -hmm. Carlos Cuadrado y José María Espejo dejan de ser vicesecretarios generales de Ciudadanos, pero continúan en el comité permanente del partido. Dejan sus cargos, pero continúan vinculados al núcleo duro de Ciudadanos. Ha empezado ya la reunión de la Ejecutiva Oscar. Está a punto de empezar. Se había retrasado unos minutos,、uh -huh. ahora a las once y media, porque no habían llegado algunos de los miembros que、eh, pertenecían a este órgano y está a punto、uh -huh. de comenzar. Se anuncia para después de la reunión una declaración sin preguntas, de manera telemática.、Eh, no aclaran de momento quién va a hacer esa declaración, pero se intuye obviamente que va a ser la presidenta del partido y en esa reunión. Arrimadas. Están llegando、eh, todos los dirigentes que forman parte de allí a las puertas.、Uh -huh. Todos y cada uno de los que están pasando están mostrando su apoyo. En、uh -huh. esas rimadas se cierran filas con la presidenta. Oscar, quedamos pendientes de cualquier novedad. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego.、Eh, Raquel, ¿me das unos minutitos y vuelvo contigo? Sí, claro que sí. Venga, pues continuamos hablando de las pedradas a la vuelta. 何 11 y 37 minutos de la mañana, 10 y 37 en Canarias, desmontando o no el mito de que todos tenemos una pedrada, un lanzazo, un perdigonazo, un cable suelto, una excentricidad, o lo que decía el torero K1 es K1 y tiene sus c a u n a s 900 y en 800. Enseguida les escuchamos, pero me quedaban un par de preguntas que hacerle a Raquel Marín, neurocientífica y autora de p o n en forma tu cerebro y dale vida a tu cerebro. Raquel, tú vinculabas、uh, estas, estas pequeñas locuras a la creatividad, pero、uh -huh. ¿habrá gente que esconda estas pedradas? ¿Que No quiera, o, o que las niegue o que las oculte. Muy buena pregunta, á n g e l porque eso es lo que hay que intentar evitar. Bueno, siempre en todo lo posible, claro, porque con la edad se van perdiendo esa tendencia a mostrar en público esas pedradas y esas peculiaridades. Incluso, pues lo que puede conseguir es la persona que tenga un mayor índice de estrés. Fíjate que hay un psiquiatra que ha demostrado en una gran cohorte que las personas que, bueno, manifiestan sus excentricidades、eh, suelen vivir más. Sí, sí. Entonces, evidentemente, esa tendencia que tenemos a, a, bueno, a sentirnos un poco pudorosos a la hora de mostrar nuestras pedradas con la edad, aunque las seguimos teniendo e incluso las agudizamos, puede ser incluso perjudicial a la hora de, bueno, de tener un, un cerebro más saludable.、Uh -huh. Es decir, que las rarezas nos ayudan a, bueno, a ser más innovadores, creativos y a estar más relajados. ¿Cuál es tu rareza? Bueno, yo tengo 100.000, pero una, si quieres te cuento una. Yo siempre me he visto con peleta, hasta zapatos y todo, de un lado, y mientras el otro no tiene puesto absolutamente nada, ni la ropa interior. Es complejo, pero lo consigo. Entonces, solo me he visto de un lado completo y hasta que estoy、si、toda c o m p l e t a vestida de un lado no me he visto del otro. Pero esperemos un <risa> momento, <risa> un, un momento, un momento. O sea,、eh, tú te pones, es verdad, la ropa interior, las bragas,、sí, la te pones, interior, sí, pones una, mitad, pierna, mitad,、sí. una pierna, Una pierna la pierna la pones por el sí, pantalón también. Perfecta, sí, todo. Uy, sí, qué, ped, qué pedrada tiene Raquel. Raquel, muchísimas gracias. Te necesitas a ti misma. <risa> Exacto. Y ve con cuidado que con la, edad, con la edad se pierde equilibrio y puedes caer. Haz todo esto sentada. Hasta vale, luego. Te t e r en cuenta. Hasta luego. Un beso. Luego. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Por cierto, hay un oyente maravilloso en Twitter que dice: De abogado, de médico y de loco, todos tenemos un poco. ¿Ves? Pues, pues eso, pues eso. Yo creo que hoy no vamos a desmontar el mito. Sonia, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo el mundo tiene una pedrada? Pero bien gorda. <risa> Pero bien gorda, sí, sí. ¿Y tú también la、sí. tienes? Bueno, todas, tengo todas, pero la que más s e suelen reír todo el mundo de mí es que parto el filete por la mitad. No soy capaz de empezar ni por la derecha ni por la izquierda. Tengo que partirlo por la mitad. Soy de izquierdas, ¿eh? No vayamos ahora con lo de Ciudadanos a equivocarnos. Partes el filete por la、capaz. mitad y entonces、sí. empiezas a comer. Sí, porque, soy, porque así se me hace más corto el camino. Porque la carne no me gusta, entonces se me hace más corto el camino. Yendo un lado ya acabado, digo, ay, ya me q u e d a menos. Ya te q u e d a menos. Ya se me hace más corto. Sí, so, sí. Sonia, í sí. s muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Un Todo el mundo tiene una pedrada. Y gorda, ha dicho Sonia. David, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. David, ¿todo el mundo tiene una pedrada? Todo el mundo tiene, tiene una o varias. o varias. ¿Tú también? Sí, sí, sí. ¿Tú también? Yo sí, yo sí. Pero la. La más, la más visible o así es que he perdido tantísimas veces las llaves del móvil e la cartera, que, bueno, sobre todo las llaves, que ahora cada vez que salgo de casa antes de cerrar la puerta, me tengo que coger las llaves, el manojo de llaves, moverme en la oreja y escuchar y darme cuenta. Por varios sentidos que las, que, que las tengo. Es decir, no me vale contenerlas en las manos, sino que las tengo que escuchar en la oreja. Es decir, no te sirve palparte el bolsillo y ver que las tienes, no. Tú tienes que、no. cogerlas y c l i n k c l i n k c l i n k o escucharlas. c l i n k c l i n k c l i n k exacto. exacto. Y, y, a, y a la vez cantar una canción que e llave, móvil y cartera, cartera. ¿Sabes? <risa> Pues todos, sí. David, muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Concha, desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. Concha, ¿tú, tú crees que también que todo el mundo tiene una pedrada? Pues sí, sí, yo creo que sí. Yo tengo varias. <risa> ¿Y las, bueno, re las, recono estaba... ¿las reconoces?、Eh, sí, sí, dime, dime. No, digo si reconoces tus pedradas. Sí, claro. ¿Ah? Dime alguna. Bueno, además de estar de acuerdo con Sastre con lo de los guisantes de la paella, <risa>、no. también tengo que me pone de los nervios cada vez que en televisión veo cualquier cosa, el mapa del tiempo, lo que sea, que dicen en el levante. El levante, el levante. Digo, bueno, pero ¿por qué no lo especifican? Yo lo único que conozco más aquí en Valencia, el levante es un equipo de fútbol. <risa> pero no sé por qué no especifican Valencia, Alicante, Murcia, no, el levante, en el levante español. Y esto te pone mala. Bueno, no me gusta. ¿Va? Además de discutir con los participantes en los concursos de la televisión. Eso, y estás de acuerdo con lo de los guisantes, ahí ya te has ganado, a Sastre. Ahí le apoyo yo muchísimo. Muchísimas gracias, Concha, un beso. Hasta luego, María José de Pontevedra, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todos tenemos una pedrada? Bueno, más de una. <risa> ¿Y, qué y, ¿Y qué crees? ¿Que es bueno tener pedradas? Pues mira, es divertido, por lo menos es, es, es algo di, distinto, ¿no? Todo el mundo tenemos pedradas diferentes. Desde yo tener varias a mi gente que he conocido, de también tener pedradas distintas a las mías. Una que tú, reconozca, una que tú reconozcas muy tuya. Mira, muy mía es.、Eh, la, la primera, por la mañana me levanto siempre con, la, con el pie derecho, tanto del coche como de la cama. Siempre que estoy sentado, me tengo que levantar con el pie derecho. ¿Siempre por el lado derecho? El pie, el pie derecho, da igual. Me... <risa> aunque, que... aunque estés durmiendo en el otro lado de la cama y tengas que hacer la croqueta. Es que justo duermo al otro lado de la cama y, pero, y hago la croqueta <risa> para poner el pie derecho primero en el suelo. Me tengo que levantar con el pie derecho. María José, un beso. Entonces... Hasta luego. Y la última, ya Salvador, desde Castellón. Muy buenos días. Hola, Ángel, buen día. ¿Qué tal, Salvador? ¿Todos tenemos una pedrada? Todos. Mi mujer tiene una muy grande ahora. <risa> o sea, es nueva, es una pedrada nueva. Claro, es una pedrada estacional. Es la pedrada en tiempos de COVID. ¿Y cuál ¿vale? es? Entonces, por ejemplo, cuando empezó todo esto,、eh, al principio, bueno, yo trabajo en sanidad, sí, nos、sí. aislamos cada uno en un sitio, y ella se fue a una casa en un pueblo con sus padres.、Sí. Entonces,、eh, entraban en casa y tenía que. flitarles Con una botellita con agua y lejía, mi suegra, todos sus pantalones <risa> terminaron、eh, a la basura.、Eh, en casa, por ejemplo, en la entrada de casa, el típico spray, este no sé cuánto de alcohol,、sí. eh, entra y a lo mejor ha salido a dar un paseo que no ha tocado nada, no ha apoyado nada. Y el bolso coge y lo rocía. Y digo, pero es que vamos a ver, ¿qué has tocado? ¿Qué has.? O sea, es un exceso de. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora hemos tomado la. La iniciativa de los japoneses de toda la vida de quitarse los zapatos y、sí, entrar en casa sí, me parece muy bien,、sí. pero、eh, si te los quitas y los rocías también y los dejas fuera en el celda, Salvador, lo tengo, lo tengo que dejar aquí. Me ha gustado el concepto pedrada estacional. Muchísimas gracias. <risas> Correcto, Hasta、claro. luego. Nada, Esto da para sección. Esto da para、eh, sección. Los teléfonos y y pedrada. las pedradas de cada uno. Sí, sí, sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hoy. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SED y Usted: Agenda de Servicios Útiles. Si todavía tiene pesetas en billetes o en monedas, recuerde que todavía puede cambiarlas por euros. El Banco de España ha ampliado el plazo para hacerlo hasta el 30 de junio. El cambio se puede hacer en cualquiera de las 15 sucursales que tiene el Banco de España en todo el país de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Dado que es necesario garantizar las medidas de seguridad vigentes por la pandemia, es imprescindible pedir cita previa. Para hacerlo, solo tiene que entrar en la página del Banco de España. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la once y buenos días.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 A partir de ahora y hasta las 12, he de pedirles que despierten los ojos de esos artistas que llevan dentro porque los necesitamos. Vamos a buscar obras de arte en las nubes y en las paredes viejas de las casas. Solo tienen que dejarse llevar por la mirada de Alberto Reguera. Alberto Reguera expone estas semanas en el Museo Thyssen de Madrid y en Pekín. Sus obras trabajan la nube, la luz, la línea del horizonte y la materia. Entre sus muchas fuentes de inspiración, hay que buscar en los cielos de Castilla y en las texturas de las fachadas de las casas de Su infancia y Severino Donate ha recorrido con él su Segovia natal. Escuchen con atención porque descubrirán cosas que hasta ahora seguro que les pasaban desapercibidas. Madrid, Museo Thyssen. Una tarde de primeros de marzo de 2021. Acudimos al encuentro con el artista Alberto Reguera. Le seguimos hasta la sala donde expone los cuadros con que homenajea a Erd van der Nier, pintor holandés del siglo XVII. Lo que pasamos dentro. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. Pues fíjate, cuando vemos, por ejemplo, el cuadro de Aervandernier. Reguera toma como referencia cuadro, el cuadro claro, claro de Luna, de luna con un camino así, bordeando、claro、un、luna. canal. Es un cuadro muy luminoso. La pintura de luminoso, Alberto Reguera porque, trabaja la nube, la luz, la, la línea noche, del horizonte y la materia. Aquí, la nube está en movimiento, es el elemento más abstracto. Entre sus muchas fuentes de inspiración, aquí, hay que buscar en los cielos de Castilla y las texturas más, más. de las fachadas de las casas de su infancia. Bueno, pues ahora estamos en. En la plaza de San Martín, Segovia, plaza、y、de San Martín, enfrente de la casa donde nací. ¿Es esta, esta es tu casa? Sí, aquí nací、ah. yo, sí. ¿A ver? Sí, sí, sí, en esta casa, en ese balcón de ahí, sí, sí.、Eh, porque mi tío era ginecólogo. Entonces, la clínica en ese momento estaba dentro. Es una ¿vale? casona blasonada、El、del siglo XVI. Casa, Perteneció a los Mejía Tobar.、Bueno, está situada en lo alto bueno, de la escalinata, frente a la fuente que da a la cabecera de la iglesia románica. Casi estas paredes son como como un aldas de, de, la, de la propia historia. El de, portalón está formado por, por grandes dovelas de piedra en arco. La tiene siete balcones la con de barandas de obvia, hierro. Ahora estoy tocando esta capa de cemento, ¿verdad? Que probablemente sea. El tiempo ha dejado al descubierto ladrillos de las, rojos y los sillares donde se ...hunden las rejas bien, ¿no? del sótano. del rejas las Y debajo están las capas subyacentes de granito. Estamos viendo ahí un trozo de piedra caliza mucho más blanca. La fachada está salpicada de humedades, remiendos de、Muchas、yeso, cemento y desconchones de que dejan ver capas, distintas capas, capas de enfoscado. Mira, ¿ves? Estas pinturas,、eh, digamos, estas paredes que parecen pinturas, sugieren muchísimas interpretaciones. Realmente, estas paredes con misterio son abstracciones puras. Ahora mismo estoy viendo este, este muro y estoy pensando en tapies, por ejemplo, ¿no? En tapies, en c a n o g a r en cómo han trabajado la materia estos pintores,、eh, paredes. Mi, mira cómo se abre aquí, qué interesante, ¿no? Si, si yo rozo así un poquito, pues fíjate. Y tú ves ahí una obra de arte que, que no ha sido voluntaria, ¿no? Claro, yo, yo veo una obra de arte hecha por el tiempo y por el hombre. Eso es lo que veo. Entonces, cuando yo era pequeñito. Yo admiraba todos estos accidentes matéricos, estas ondulaciones, los típicos esgrafiados segovianos que tanto me impresionaron y todo eso influyó mucho en realizar una pintura tan matérica. Fíjate aquí cómo raspando sí, la madera. Todos esos son elementos realistas, pero que yo luego voy a transformar en mi pintura en, en elementos abstractos. Sí. Ahora vamos a seguir un poco. Dejamos a la izquierda la puerta del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, ubicado en lo que fuera Palacio de Enrique IV. Seguimos paralelos al muro del jardín del museo, camino de la plazuela de los espejos. Ahora vamos a dar una vuelta por alguna de estas. Alberto Reguera repara en las sombras y colores de una de las tapias. Otro tipo textura de Fíjate el tiempo lo que ha formado aquí. Es prácticamente un paisaje. Digamos, la configuración prácticamente de un perfil de una montaña, el cielo ocre y luego todos esos elementos de sombras me recuerda mucho a algunos pintores de la época china. Un mural、eh, pintado por el tiempo, ¿no? Y ahora vamos a describirlo sin la mirada del artista: Sí. í que es un muro, una pared con unas tejas、sí. y las humedades la de la llama. Eso、lluvias. es, sí. Con... Esto es una capa de, de, cemento, de, de...、No、sé, de cemento y yeso, yes, ¿no? Sí, de... este, claro. Eso, sobre... eso es aglo...、sí. un aglomerado de arena. Un aglomerado y... de piedra ¿eh? y tapado con, con una serie de, de capas de. Bueno, no lo sé, de pintura. Sí, sí yo veo aquí ceme, cemento. Pero que fíjate, estas capas de cemento con diferentes franjas nos dejan entrever esos perfiles. Fíjate, ahí está la forma prácticamente de una montaña. n o Y de, de las tejas caen. pues... De las tejas de, ha caído, de, no... ha, ha ido cayendo, se han ido creando esa especie como de, de manchas, negras de manchas y, y, de, y de nubes, de, y de, pero con diferentes. Y, y sí, sí, pero ¿no? está precioso. ¿eh? Sí, sí, se sí. ve esa idea del sansue y de la montaña flotante, de verdad, que se asemeja mucho, a, incluso con los tonos, sepia, con esos colores, se asemeja muchísimo a esas composiciones ascendentes que se pueden ver en los museos chinos, ¿eh? sí. en los museos de arte clásico chino. ¿eh? Son las seis y media de la tarde. ¿Qué es lo que hace un pintor que está entusiasmado con las nubes como. Uno de, de los elementos de referencia.、Eh, pintar el aire,、eh, dar color al aire. ¿no? Hasta que llegue la noche, Alberto pintar, Reguera tratará, como han hecho otros artistas a lo largo de la color, historia, la captar el paso del tiempo y los cambios de luz. Representar diferentes momentos de un mismo escenario de la naturaleza. Cuaderno de notas. Caminamos por tierras altas donde brota la cebada, cerca del pueblo de Zamarramala, con vistas a Poniente y a la ciudad de Segovia. El sol está tapado con nubes grises, altos estratos y alto cúmulos que el viento empuja n dirección al alcázar y a las cumbres nevadas de las montañas que quedan en la línea del horizonte hacia el sureste. El pintor asienta los pies sobre la labranza, marcada por las rodaduras del tractor. En el lienzo aparecen matices que transitan desde los azules hasta los colores que nos unen más a la tierra, hasta los colores. Los colores pardos, los colores marrones, los colores sombra, esos horizontes que se superponen y que、eh, van generando muchísima profundidad visual en nuestra mirada. Y en medio, esos contornos de nubes que son elementos completamente abstractos, esas masas、eh, grises que vienen hacia nosotros, que se van confundiendo con azules de Prusia. Con azules cerúleos, esas nubes cargadas a veces que parecen costra celeste, esas nubes que, que parece que van a estallar, pero que en el fondo están huyendo y que nos, nos van a dejar ver el. El sol. ¿no? Cuaderno de notas. Son las 7 de la tarde. Los coches pasan con regularidad por la carretera comarcal y los caminos asfaltados que rodean el paraje. Se distinguen los ribazos de las cunetas y, más al fondo, las panzas de los cerros. Dos cigüeñas vuelan sobre nuestras cabezas. Han cambiado completamente las tonalidades del color. La luz del sol、eh, se, está se está abriendo y, y nos muestra un haz de luz. Y nos ofrece una banda cromática de color naranja que se está transformando en, una, en un resplandor. Y al otro lado, estamos viendo el perfil del Alcázar de Segovia, detrás de esas montañas que la, las percibimos de color azul, igual no solo azul, pero ese elemento subjetivo del paisaje a mí me ha interesado mucho. No cómo es la representación, sino cómo lo percibo yo. Eso es lo que me interesa a mí. Cuaderno de notas. Siete y cuarto de la tarde. En la tierra de labor ya oscurecida, blanquean los cantos de la piedra. El sol toca la línea del horizonte. La esfera se ve a través de bandas blancas de cirros. Destacan las líneas verticales de los postes de luz. Parece que estamos enfrente de, de, de, de una pintura japonesa. Ese, ese sol rojo, potente. Y es un momento completamente mágico. El sol en este momento parece una, parece una pequeña montaña de fuego y se está fundiendo. Fíjate cómo está cambiando en, en el intervalo de, de 20 segundos, cómo está cambiando, cómo el resplandor sube hacia la parte inferior. De la nube alta y cómo está generando diferentes horizontes en medio de la composición celeste. Está generando un velo, una veladura. Esto es lo que estamos viendo: es una veladura natural. Es como una cortina de luz completamente rojiza y llena de misterio. n o Cuaderno de notas: 7 y 40 de la tarde. La temperatura ha bajado a 3 grados. Los focos de los coches avanzan por las carreteras. Se avivan los alumbrados de Segovia y Zamarramala. Por poniente persiste el cielo azul con algunas manchas de cirros difícilmente distinguibles y una banda chatada de altos estratos. Ahora estamos viviendo ese momento tenue donde se va a dar lugar a la noche y donde los matices van a aparecer, y eso es muy sugerente para un pintor. Fíjate cómo se, está, cómo se está igualando el color de la nube con el color de la montaña, y cómo incluso se está fundiendo con el color de los horizontes de, de la Tierra. Al final, el elemento celeste y el elemento terrestre forman un, una unidad. Es una, es una luz que se ha, se ha transformado completamente el escenario celeste para dejar paso al influjo lunar. Es la vivencia del viaje exterior transformado en el lienzo, en un viaje interior. Los productos de estación, y ahora que estamos en temporada alta de alcachofas, os propongo Pincho a la Donostierra Aguinamar sobre flores de alcachofa con salsa de piquillos. Una receta sencilla que encontrarás en el perfil de Instagram de Aguinamar. Como entrante o aperitivo es perfecto. Además, Aguinamar te lo pone fácil. Pincho a Donostierra de marisco o salmón. Un bocado delicioso y fácil de preparar. Aguinamar, la mar de bueno, la mar de fácil.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 El periodismo honesto e independiente es la fuerza más poderosa que la civilización ha desarrollado. Con todos sus defectos, resulta indispensable en la vida de un pueblo libre. Es el inagotable enemigo del fanatismo, del separatismo, de la ignorancia y de la delincuencia. Se merece la libertad que le dieron nuestros padres. Alton B. Parker, presidente del Tribunal de Apelación de Nueva York. Cadena s La radio.